con la marcha puntualmente desde el año 2009 eh, y fuimos los primeros que empezamos a organizarnos en realidad no, empezamos a agrupar más que por la agrupación por el hecho de la marcha también entonces eh, como primera actividad o como primera iniciativa para agruparnos fue eso la, poder generar una versión local de la marcha mundial de la marihuana en la ciudad de La Plata como nunca se había hecho. En 2009 hicimos un grupo en Facebook para convocar gente a un grupo abierto Empezamos a juntar en plazas y organizamos el primer evento. Después de eso decidimos seguir agrupados como Agrupación Canábica de la Plata y bueno, a partir de ahí fuimos desarrollando, este año fue el, la quinta edición de la marcha. Y bueno, nuestro, nuestro interés como agrupación es poder visibilizar básicamente un reclamo y un sector que es el de los cultivadores y usuarios de marihuana. ¿Cómo es ese laburo en el año? Porque por ahí mucha gente los, los ve en la marcha o, o, o identifica como la lucha a partir de una fecha concreta, pero ¿cómo es su trabajo a lo largo del año? ¿Qué actividades hacen y bueno cómo mantienen este lugar? Sí, básicamente en un principio nos juntábamos en la calle y como te decía, el, el, el evento que teníamos como primordial era la marcha. Después nos vimos en la necesidad como... De, de generar una relación con los activistas de la ciudad generando otro tipo de eventos como son talleres de cultivo eh, ciclos de cine, charlas, debates y también lo que hacemos son reuniones semanales eh, esto lo venimos manteniendo desde hace ahora tres años en un principio también lo hicimos durante el primer año y después hubo un lapso de un año que no, no nos juntamos pero desde hace dos o tres años venimos juntándonos todos los jueves, en, ahora en un centro cultural, como te decía hoy, en un principio lo hacemos en una plaza, hoy por hoy, bueno, Casa Lumpen nos da el espacio para poder juntarnos acá y realizar diversos eventos, y es como que más fácil porque podemos estar ¿no, en intemperie y expuestos, porque ya nos ha pasado también de estar en una plaza, en una reunión y que venga la policía y nos lleve presos, entonces no estamos tan expuestos de, de alguna u otra manera, y también, nada, también aportamos como... Eh, la parte más cultural que tiene que ver con la cultura canábica, el centro cultural también. ¿Cómo es el laburo este, Max? De, vos hablar después digo, qué relación puedes analizar de, del 2008 2009 a la actualidad, cómo es eso, a partir de que tiene un lugar, digo, cómo crees que, que viene ese tema acá en La Plata, cómo se toma en la ciudad el tema de, de que haya pibes que militen esto, se podría decir. Mirá, es, para mí creció un montón en los últimos cinco años porque al principio éramos, muy, éramos 150, 200, creo que fuimos 300, el máximo que podemos haber llegado en la primera marcha. Eh, y era muy difícil porque todavía teníamos que informar a la gente que nos quería apoyar, a la gente que no entendía bien para qué nos juntábamos. Y también la exposición y los riesgos eran mucho más grandes. Hoy por hoy ya tenemos una aceptación, una agrupación canábica de La Plata. La marcha también tiene una aceptación social. Si bien nunca tuvimos problemas legales, me parece que para la tranquilidad nuestra también como que tenemos más apoyo de la gente. hoy En la última marcha fuimos alrededor de 2.500 personas y todos los años se van sumando cada vez más personas a la marcha, y esto a nosotros también nos da un respaldo, porque sabemos que la, la gente nos está apoyando en lo que estamos haciendo. también Con relación a la ley, ¿cómo la ven y cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ¿cómo la ven primero si es factible o no en este país conseguir alguna ley que, bueno, que permita avanzar en, en los derechos, se podría decir? ¿Y qué pasos están pensando ustedes para lograrlos? Sí, básicamente, hoy por hoy, no ha cambiado mucho la ley, sigue estando prohibida, seguimos estando regidos por la prohibición. Y lo que sí ocurrieron fueron algunos fallos que dejaron como precedente que era inconstitucional de alguna manera juzgar el consumo personal. ¿no? Eh, como te decía, la ley no cambió. Lo que hay algunos proyectos en el Senado hoy por hoy, que estamos siguiéndolos y viendo de si los podemos reformar, apoyarlos eso concretamente lo que hay, en el panorama igualmente político como eh, internacional por así decirlo y lo que nos, eh, nos corresponde a nosotros en Latinoamérica, están habiendo pasos agigantados por lo que está pasando en Uruguay, en Chile también están discutiendo y hay, están habiendo un montón de cambios y me parece que eso va a traer un montón de cambios aparejados también, vamos a tener un montón de consecuencias por así decirlo de, esas, de esos acontecimientos internacionales también. ¿Y la relación con los países limítrofes? ¿O sea, ¿Tienen relación en cuanto a toda esta movida se organiza? Sí, tenemos relación con activistas, en realidad, de, de otros países. Si bien también eh, en, Uruguay, en Uruguay, más que una lucha, hubo, hubo como que también una iniciativa, me parece, por parte del gobierno, más que una lucha, porque me parece que el movimiento canábico argentino es mucho más grande que el movimiento canábico uruguayo, ¿está bien? Eh, lo que hubo fue una, una iniciativa de parte del gobierno, que es lo que está faltando acá también. Porque nosotros tenemos un montón de proyectos, pero sin el apoyo político a veces es complicado. Y también es complicado porque el movimiento canábico no tiene muchos años. O sea, como el movimiento canábico argentino, hablando así. Nosotros en La Plata estamos agrupados desde 2009, tenemos 5 años. En Capital tendrán 10, 12 años. O sea, es un movimiento que todavía estamos aprendiendo también. Muy como bien. organizarnos está verde y también porque... Eh, muchos, por no decirte la gran mayoría de los activistas que militamos en, en la causa canábica no tenemos como mucha relación y mucha participación en otros espacios políticos entonces también eso, a mi entender, también es todo un aprendizaje que tenemos que ir haciendo a nivel movimiento canábico para poder entender que esto es una lucha política también y que sin el apoyo de los políticos no, nunca vamos a cambiar una ley Sí, o sea, hay un montón de apoyo. Yo lo que veo que también mediáticamente, cuando arrancamos, éramos estigmatizados y como diciendo, bueno, mirá los pibes estos fumones o mirá lo que hacen. Y hoy por hoy hay un montón de medios de, de comunicación que ya encaran el tema de otra manera. Está bien como ya planteando y, y como dejando en claro que eh, la lucha contra el narcotráfico fracasó. Entonces escuchar eso de, de boca de políticos también como que a mí me genera una, una esperanza personalmente, porque pienso, bueno, se dieron cuenta de que en realidad eh, no va por ahí. La prohibición lo único que ha dejado es negocio para los narcotraficantes y que ni siquiera nosotros los conocemos. O sea, cuando hablamos de narco, por eso también para mí es importante... Dentro de la agrupación también venimos llevando a, adelante también un crecimiento dentro de los mismos activistas que tenemos que entender que, sobre todo a ni, hablando a nivel local y en la Argentina, nosotros no, no, no vimos, no pade padecemos el, el modelo narco que centroamericano todavía, ¿está bien? Eh, personalmente lo pienso, pienso que todavía estamos con una ley que pueda separar la paja del trigo, por así decirlo, y por lo menos tener a, a la marihuana por un lado que otras drogas, también Eso es lo que nosotros buscamos también, que haya una ley que, que específicamente hable de la marihuana y legalice la marihuana para todos sus usos.